Y bien amigos, ahora para ustedes algo de onda Para que se enfermen y se despeinen Este tema de Fernando Quiroz que dice Noche de Garúa